A Berriozar y Riatia Esto es el Magazine Berrión Hoy es 30 de diciembre A punto de terminar el año eh, Eso significa que también este es el último Berrión de 2011 Un berrión en el que eh, nos tendréis que permitir que nos miremos un poquito al ombligo y que hagamos un poco de historia, porque para nosotros también ha sido un año muy especial, 2011, nuestro primer año de andadura como Berriozar y Riatia en esta nueva etapa... Así que tendremos hoy varios eh, invitados En primer lugar estaremos con eh, Jaime Iribarrio, En coordinador de Eguzqui Plaza Y responsable de Berriozar y Riatia Y luego tendremos a varias personas eh, A varios personajes que desvelaremos más adelante Y que forman parte de esta familia De la familia de Berriozar y Riatia En sus diferentes eh, programas En sus diferentes variedades Ahora mismo 6 grados de temperatura aquí en Berriozar, nublado, con pinta de querer llover. Y parece que durante los próximos días eh, el tiempo va a seguir parecido, para, tanto para hoy como para mañana se eh, prevén eh, ligeras lluvias y máximas de entre 9 y 10 grados, mientras que el domingo ya parece que se aprecia una cierta mejoría con nubes y claros y con unas temperaturas un poquito superiores, con máximas de hasta 13 grados. Así que, sin más eh, pre preámbulos, daremos comienzo ya al último berrión del año y lo hacemos como siempre con todas las noticias eh, de Nafarroa y, como no, de Berriozar. Y al tratarse de un programa especial pasamos directamente a las noticias de Nafarroa. Los taxistas paran hoy cuatro horas para protestar contra la gestión de la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Teletaxi San Fermín suspenderá hoy sus servicios entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde en sus servicios de teléfono y de transporte de viajeros. Se trata de una medida que explicarán hoy en rueda de prensa y que tiene que ver con... Con la falta de gestión de la mancomunidad de la, de la comarca de Pamplona en los últimos años. Según denunciaron desde el sector, la MCP hace oídos sordos a las iniciativas y peticiones de sus 309 profesionales autónomos, agravando la precaria situación que viven en un momento en el que el volumen de negocio se ha reducido un 40%. El parón de hoy irá acompañado de una protesta en baluarte a partir de las doce y media y hasta las tres del mediodía, coincidiendo. ...con la Asamblea de la MCP. Según señalan desde Teletaxi San Fermín... ...el parón de hoy tiene que ver con una serie de medidas... ...que se vienen tomando desde la creación... ...del Área de Prestación Conjunta hace seis años. La gosta que ha colmado el vaso, según señalan... ...es la ampliación del distrito gestionado por la Mancomunidad... ...al municipio de Chauri, ...algo que provoca más competencia entre taxistas. Sin embargo, esta última decisión no ha sido más que el detonante... ...y desde Teletaxi San Fermín apuntan a un cúmulo de decisiones anteriores. Uno de los puntos de desencuentro es el porcentaje en la subida de tarifas de cara a 2012. Los taxistas pidieron una subida del 6,3% para 2012, mientras que Pepe Muñoz, presidente de la Mancomunidad, planteó un incremento del 3,14%. Y precisamente hablando de transporte comarcal, comenzamos el bloque de noticias de Berriozar, puesto que se prolonga la línea 17 de las Villavesas del transporte urbano comarcal hasta Artiberri 2. A partir del 2 de enero, la línea 17 del transporte urbano comarcal verá prolongado su recorrido con tres nuevas paradas en la calle Cañadas Real de las Provincias para dar servicio al sector Artiberri 2 de Berriozar. La línea 17 pasará a denominarse Mutil ...y tendrá una frecuencia de 20 minutos los días laborales... ...y 40 minutos los sábados, domingos y festivos... ...el servicio dará inicio a las 6.56 de la mañana... ...y finalizará a las 10:30 y media de la noche... Y más novedades esta vez con el horario de cierre de los bares de Berriozar durante estas fiestas. Con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad, desde el Ayuntamiento se ha comunicado que se permitirá a los bares de Berriozar modificar los horarios de cierre durante algunas noches. Así, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero y la del 5 al 6 de enero, el horario quedará ampliado hasta las 5 de la madrugada. Y hablamos ahora de deportes, en concreto del torneo interescolar de Osasuna en el que participan dos representantes de Berriozar. Tenemos ya los resultados de la segunda y tercera jornadas de la primera fase. En la segunda jornada, jugada los días 27 y 28 de diciembre, el Colegio Mendialdea 2 empató a 3 contra el San Ducelay, mientras que el Mendialdea 1 venció por un contundente 16 a 3 al Colegio Santo Tomás. La tercera y última jornada todavía no ha concluido, ya que los últimos partidos se jugarán hoy a partir de las 10 de la mañana, aunque ya podemos adelantaros que el Mendialdea 2 volvió a empatar a 3, esta vez contra el San Miguel de Orcoyen, en el partido jugado ayer, Habrá que ver qué hace hoy el Mendial de A1 a partir de las 10. Y sin dejar los deportes, os traemos una propuesta para empezar el nuevo año, subir al Monte Escaba Y es que el grupo Mendizale Berriozartagria, los amigos de la montaña, invita a todas las vecinas y vecinos de Berriozar a subir el Monte Escava el próximo 1 de enero. La salida será a las 10 de la mañana desde el frontón Lanzeluce, así que estamos todos invitados. Y terminamos el bloque informativo con más propuestas, las que nos llegan desde el Ayuntamiento de Berriozar en su programación navideña y que, tendrá, que, que podremos disfrutar desde hoy hasta el 5 de enero. En concreto, hoy 30 de diciembre tendrá lugar un concierto del Coro San Esteban a las 7 de la tarde en la Escuela Mendialdea con entrada gratuita. El 2 de enero, otra actuación, esta vez una actuación infantil en euskera, y Puñac, con Inés Bengoa a las 6 de la tarde en la ludoteca y también con entrada gratuita y el 3 de enero un concierto a cargo de la Big Band Blues Enea a las 7 de la tarde en la Escuela Mendialdea también gratis 4 de enero cine infantil en castellano la película será Cars 2 a las 6 de la tarde en el Kulturgune y también con entrada gratuita y por último como no el 5 de enero la cabalgata de los, reyes, eh, de los reyes magos a las 6 de la tarde y que dará comienzo en las piscinas Bien, y esto ha dado de sí el, eh, el informativo de hoy del eh, Berrión. Eh, nosotros ahora os dejaremos con un poquito de música y enseguida volvemos en nuestro turno de entrevistas. ¿Tienes Dat hij mijn hart heeft Dat hij mijn hart heeft verloren. Dat hij mijn hart heeft verloren. Dat Dat hij mijn hart heeft verloren. Dat hij Bueno, y lo prometido es deuda. Ya estamos aquí otra vez en Berrión, en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net, si escucháis a través de internet. Y precisamente hoy vamos a hablar un poquito de nosotros mismos, vamos a echar la vista atrás y vamos a ver lo que ha dado de sí el año para Berriozar y Riatia. ...y para ello tenemos con nosotros a Jaime Iribarren... ...coordinador de Guzki Plaza... ...y de, también responsable de Berriozar y Riatia... ...Kaixo Jaime Gunon... Egunon. Eh, ...bueno, muchas cosas han pasado en este 2011... ...digamos que ha sido un año muy importante... ...tanto para Guzki Plaza como para Radio Berriozar... ...Berriozar y Riatia, ¿no? Efectivamente, y en definitiva también próspero... ...para el pueblo de Berriozar en el sentido de que... Eh, ...bueno, se ha asentado el proyecto digital... Eusiplaza.net tiene ya una gran referencialidad y muchos seguidores y seguidoras diarios, ¿eh? uh -huh. seguidores únicos. Eh, y luego, por otro lado, este nuevo proyecto radiofónico que, bueno, todavía no podemos decir que se haya sentado ni muchísimo menos, pero bueno, ha empezado a dar los primeros pasos. Uh -huh. Hombre, eh, digamos que desde que comenzamos las emisiones de forma regular, ya que, Empezaron en junio las emisiones en pruebas y ya en septiembre, o bueno, el tre aquel 31 de, de agosto, eh, comenzábamos eh, durante las eh, fiestas, eh, no ha pasado mucho tiempo. Mmm, y, es pronto para hacer una valoración. Aún, aún es pronto, pero se puede, podemos tener algunas impresiones, ¿no? Sí, m impresiones tenemos y son buenas. ¿eh? Nosotros la valoración interna que, que hemos hecho es que es muy positiva. Estamos realmente contentos con los resultados que, que estamos obteniendo. Si bien es cierto que, bueno, reconocemos que todavía necesitamos más tiempo para, bueno, eh, alcanzar una parrilla, pues un poco, más, un poco más completa, poder ofrecer más programación, en definitiva, a la población de Berrizar. Pero en eso estamos, luego, si quieres, hablamos de ello. Y en cuanto a lo que es el balance, como te digo, es muy positivo porque al fin y al cabo una radio que dejó de emitir hace ya bastantes años uh -huh. se ha, ha vuelto a las ondas. Estamos hablando de lo que nunca habíamos podido tener aquí en Berrizar, que es una radio que nos da pues, eh, por lo menos tres veces a la semana informativos, que nos ofrece magazines a la mañana, como este, que no, y, bueno, y una serie de, de programas. Eh, que se están emitiendo de forma altruista por parte de vecinos y vecinas de Berriozar. Uh -huh. Hay que recordar que la mayoría de estas personas son personas que ya participaron en el cursillo que organizamos en el mes de junio. Eh, un cursillo al que acudió muchísima gente y que valoramos también muy positivamente. Y gracias a la colaboración de todas estas personas, eh, estamos ofreciendo en estos momentos bastantes programas durante toda la semana, entre semana, Y son programas muy variados. ¿no? Uh -huh. Tenemos programas musicales, musicales que dentro de los programas musicales también eh, podemos destacar que también son variados y diversos porque eh, trabajan diferentes temáticas musicales. Y bueno, tenemos, por ejemplo, yo qué sé, un programa que hace Baureta sobre sobre corales, ¿no? O sea, uh -huh. Música de coral. Luego tienes, te vas a, al programa de Álvaro, que luego estará con nosotros aquí, eh, buscar Música, o el propio Aqui con, con rock duro del, uh -huh. del de antes, ¿no? Y, y bueno, tenemos también programas como el de deporte, de Borrera Betty. Bueno, en definitiva, eh, tenemos una oferta variopinta, uh -huh. con una calidad creemos que bastante aceptable dentro de bueno, pues desde los límites profesionales que pueda tener una eh. persona amateur, ¿no? Pero le, le decimos, o sea, muy contentos uh -huh. con, lo que, con lo que estamos haciendo y con ganas de tirar para adelante, pero uh -huh. bueno, eh, todavía siendo conscientes de que de que todavía tenemos que seguir mejorando el aspecto técnico, y luego también en esto de balance, que quisiera también destacar y subrayar la colaboración que hemos recibido por parte del Ayuntamiento. Hay que recordar que esto es una radio... Pública, que esto es una radio municipal, que, es de, que propiedad del ayuntamiento y que nosotros únicamente lo que estamos haciendo es gestionarla y ponerla, ponerla al servicio de, del pueblo de Berriazar. Y ahí hemos encontrado una colaboración y unas ganas y un... Y un, bueno, un Una disponibilidad uh -huh. bastante grande por parte del ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. Por parte del ayuntamiento y también eh, quería hacer hincapié, sobre todo, en esa gente que trabaja altruistamente, como has dicho tú antes, Jaime, eh, me imagino que estaréis contentos al ver la buena aceptación que ha tenido la, la radio entre toda esta gente que ha querido que no solo eh, se ha alegrado de tener una, una radio propia aquí en, en Berriozar, de volver a tenerla, sino que se ha animado a hacer un, un programa, ¿no? Claro, es que además yo creo que esto es muy destacable, ¿no? Es, decir, no, es, es impensable que una radio local como Berriozar y Ratia pueda funcionar sin la aportación y sin la colaboración del voluntariado. Eh, no tendríamos eh, nivel económico suficiente que, que exige el buen funcionamiento de, una, de un medio de comunicación como este... Eh, para hacerlo su, con, a través de, del contrato de sueldos y de... No, uh -huh. no tendríamos esa capacidad presupuestaria y es imp imprescindible vamos, para que pueda vivir esta radio y pueda funcionar la colaboración y por eso estamos pues, muy agradecidos también a esta gente. Uh -huh. Y de cara al futuro, antes ya se ha apuntado un poquito, eh, pero ¿qué podemos esperar de Berriozar y Riatia a partir del de, de año 2021? 2012. Bueno, pues yo creo que podemos esperar muchas cosas, pero vamos a tener que tener un poco de paciencia, porque aunque nos gustaría, no vamos a poder empezar desde el uno de enero a tope con una programación nueva, ni muchísimo menos. Pero sí que estamos trabajando para que en el plazo breve de uno, dos, tres meses. Eh, vayamos incorporando novedades y, eh, sobre todo, completemos una parrilla que a día de hoy ciertamente es humilde. Seguirá siendo humilde, pero más completa, más eh, diversa y con una mayor oferta radiofónica, con horarios nuevos, nuestra, nuestra intención, nuestros proyectos pasan por, por ofrecer informativos diarios de lunes a viernes, por ofrecer un magazine diario de lunes a viernes, algunos en euskera, otros en castellano, en definitiva por ofrecer, hace, por elaborar y, y trabajar una oferta radiofónica mucho más ambiciosa de la actual. Claro, esto también pasa por. y aquí ven, vamos al plano ¿no? reivindicativo, me pongo la camiseta reivindicativa, pasa por porque desde el ayuntamiento también pues sean conscientes de que esta es su radio que, y, que, y que es importante ponerla al servicio del pueblo de Orizar y que para eso eh, es imprescindible eh, tenerlo en cuenta en, en los presupuestos del 2012. ¿no? Es, decir, es impensable que una radio como esta pueda funcionar con el actual presupuesto, T de, tenemos que hacer un esfuerzo y lo tiene que hacer el ayuntamiento, pero también lo tenemos que hacer el resto de vecinos y vecinas y desde aquí quisiera aprovechar la oportunidad para animar a todas las vecinas, a todos los vecinos que crean que este proyecto es interesante, a que colabore con Negusqui Plaza Alcartea. Vamos a volver a dar la pelmada para que la gente se apunte a, a ser socia de, de esta asociación, que colabore con nosotros, que se haga que Bueno, es que solamente pedimos, ya sé que estamos en crisis, pero tres eurillos al mes y con esto si consiguiéramos eh, una aportación de, de, de, de tres eurillos al mes de mucha gente, pues sí que tendríamos la posibilidad de, de ofrecer más y mejor radio. Bueno, pues eh, si te parece escuchamos eh, una sintonía que seguramente te sonará y volvemos con eh, más invitados. Bien, Jaime, y esta música del spot publicitario de Berriozar y Ratia nos sirve para introducir a nuestros próximos invitados. Cuéntanos, ¿quién te acompaña aquí, al otro lado del cristal? Bueno, pues me acompañan las voces de Berriozar y Ratia, o algunas voces, no todas. <risa> no todas, no, no todas. todas eh, pero bueno, hemos querido acabar este, este último berrión del, del año compartiendo unos minutos con algunas personas que... Y hay que decir ya, y aprovecho públicamente para hacerlo, eh, agradecerles eh, el, el trabajo que están haciendo, porque gracias a ellos eh, estamos eh, pudiendo eh, ofrecer al pueblo de Berrizar una parrilla humilde, hay que reconocerlo, pero una parrilla... Pero muy digna. Muy digna, porque, bueno, hay que recordar, como hemos dicho antes, que llevamos todavía seis siete meses en, en antena, con muchos problemas al inicio, y a día de hoy el pueblo de Berrizar tiene... Tiene una oferta radiofónica maja, importante, interesante y además variada. Y, y eso es gracias principalmente a todas estas personas que de forma altruista nos están ofreciendo eh, con un gran esfuerzo pues, diferentes programas, con diferentes temáticas y... Y bueno, pues sin más que, que aquí las tenemos, les queremos dar las gracias a los que están aquí y a los que no pueden estar porque no tenemos micrófonos para todos y todas <risa> eh, y bueno, y decirles que, que bueno, desde Busquipla hasta el Cartea estamos pues muy satisfechos con el trabajo que están haciendo, que esperamos que sigan trabajando y que sigan haciéndolo como lo están haciendo hasta el día de hoy durante todo el curso y, y, y más y, y que esperamos también con los brazos abiertos a mucha más gente que quiera animarse A hacer radio aquí en Berriozar y Ratia. Y bueno, sin más eh, rodeos, eh, presentarte a, a nuestros invitados de hoy, a Kini de, de Aurrera Betty, el programa deportivo de Berriozar y Ratia que se emite todos los lunes a la noche, eh, Gunon Kini. A eh, Gunon, eh, gunon. A Álvaro, eh, que, te, que como ya seguramente todos eh, conocerán también de tiempos, porque tiene experiencia en esto de la radio y también en esta radio, en Mercedes y Ratia, eh, hace unos años porque ya emitía desde, esta mismas, eh, desde estas mismas ondas. De Euska, eh, Álvaro de Euskal Música, programa musical que se emite todos los jueves a la tarde. Egunón, Álvaro. Egunón. Y, por último, nos acompaña también Aqui la aportación la extranjera de, de Iruña aquí, bueno. <ríe> que, bueno, eh, todos y todas las que nos estáis oyendo ya, ya conoceréis de sobra su voz, porque lo, es eh, quien dirige el programa El Desafine, un programa también musical, del que seguramente nos va a hablar ahora eh, ense, enseguida, ¿no? Eh, Gunon, hey, Gunon, buenos días. Y sin más, yo casi os preguntaría, pues, oye, ¿cómo es esto de que os animaseis? Algunos tenéis experiencia, otros no teníais ningún tipo de experiencia en esto de la radio... Eh, allá por junio organizamos un cursillo eh, Tres de los que estáis aquí estuvisteis eh, Tres de los que estáis aquí, dos estuvisteis eh, Bueno, por la razón que sea eh, Ya en septiembre empezasteis con vuestros programas aquí en Merrizar y Ratiá. ¿Cómo es que os animasteis a, a montar, eh, por ejemplo, el programa de deportes que montasteis, Kimi? Eh, bueno, pues... Yo tengo que confesar que esto fue una embaucada, yo, yo en, mi, en mi vida había pensado que iba a hacer un programa de deportes, eh, me llamó la atención el cursillo de, para hacer radio y bueno, yo me apunté con la idea de hacer un programa de música, menos mal que no lo he hecho porque viendo el nivel que hay actualmente <risa> sería algo lamentable. Y bueno, pues en ese cursillo estamos también, ayer. estábamos, está, estaba Felipe, estaba Gorka y Felipe fue el que se encargó realmente de convencernos a todos, de cirquearnos de de juntar el grupo y oye, a ver qué os parece hacer un programa de deportes la gente fue aceptando y bueno, se formó el equipo la idea original era completamente diferente a, a la actual en principio iba a suele, haber, pasar, ¿no? suele pasar, Sí, en principio iba a haber dos técnicos de sonido y dos presentadores y al final ha habido una cosa extraña, un técnico de sonido, dos presentadores y yo que ando de un lado para otro <risa> que soy el que realizo más que todo las escaletas y preparo así un poco los programas pero bueno, eh, estamos todos muy contentos, la verdad Bueno, y nosotros también. Eh, seguiremos hablando un poco más adelante. Álvaro, tú ya eres un, sí, una vieja gloria. Sí, sí El sí. más veterano de todos nosotros bueno, aquí. yo empecé ya hace un montón de tiempo pues, eh, por culpa de, digamos, un profesor que estaba en FP, en La Compasión, y ahí estaba Radio Artemis, que ahora se llama Track FM, y por él pues empecé en esto de la radio. Luego me fui de Track FM a Lagusky y de Lagusky aquí estoy en Radio Barriazar. Uh -huh. Y bueno, por lo que oímos y leemos comentarios en Lagusky Plaza, parece que ya tienes alguna que otra seguidora también. Pues no te puedo decir sí, información información no la verdad. No te puedo decir. Esta información no la sé todavía. No la sé todavía. Que tenemos. Hay emails muy cariñosos o no. Sí, sí. no lo sé, ah, no sé, no he leído que, nada. Que manda regalos no o algo. No. Pues igual será gente de... que me habrá escuchado en otras emisoras gente que sigue, no lo sé, no te puedo decir. Indagaré, bueno, y, y, y y ¿eh? no te preocupes, indagaré hasta allá Tiene mucho éxito Álvaro aquí en en la bueno en, en Berrios de Arirriatía. Efectivamente, Acuy, tú también eres una vieja oria en esto de las ondas, eh, haces... Radio bueno, no, tanto como Álvaro, álvaro no llevo muchos años como Álvaro, yo empecé con mi primer programa en la Infos de donde sigo haciendo un programa, o sea, estoy ahora en la cuarta temporada, Y, y solo llevo cuatro años haciendo programas radiofónicos ¿no? O sea que muy, muy veterano no soy de momento es una, o sea, Este es mi segundo programa radiofónico Antes no lo había hecho nunca Y pues, pues aquí ando ¿Y en todos haces este tipo de programa? Mm, ¿Este tipo de música? Pues no, no, no. En la Infosaspiratia hago un programa de música dedicado a la música de todo el siglo XX, pero solo hasta los años 70. Sin embargo, aquí el programa de desafine es un programa de rock de, los, de las primeras dos décadas de música rock, aunque últimamente, pues visto lo visto lo estoy, orientando bastante... Hacia la música más 60, 70, dejando un poco de lado la música años 50, pero eso son mm. matices de última hora, de, sí, de las últimas semanas de, con el programa, vamos. Bueno, hay que, hay que decir también que, tanto en el desafine... Bueno, Álvaro lo hace solo, se lo ocurra solo, sí, solo, solo y no solo. le hace falta ayuda, más que la inestimable ayuda de todos esos grupos de personas, que, que, de grupos musicales sí, de grupos de, que, de, vienen, claro. que vienen hasta sí, sí. incluso su tagar ha llegado a traer este, este Álvaro nuestro aquí a, a, la, a, a la radio y, y bueno, ¿no? eh, el, el programa lo, lo, se lo ocurra él solito. Eh, Acuí, ...tiene algo de ayuda en la mesa... ...y en un colega suya que es de Berriazá... ...eso es, yo tengo una Leti. colega... ...una colega que viene de técnico de sonido... ...que es Leti... ...que ahora no está... ...pero de todas formas... ...si, va, si está escuchando ahora... Se lo, ...se lo agradezco... ...le agradezco que venga aquí cada miércoles... ...dos horas a echarme un cable... ...estando en el control... Y, y de todas formas el programa sí, lo, lo, preparo, lo preparo en casa y luego lo traigo aquí evidentemente ya todo listo para la grabación y para hacerlo. Uh -huh, y pues, Kimi ya nos ha dicho que tiene la colaboración de esos eh, tres magníficos Berrizartarras. He ya he explicado Entonces, que es un, poco, ya, es un, un totum, revolutum, totum revolutum lo de revolutum. la Urrera Betí, un, Sí, pero organizado. Aunque pero parezca eso es, bien. es un, una especie de, de caos organizado. Y además es que ha pasado no. mucha gente ya por el programa, en los pocos meses de andadura que tiene han pasado... Mucha, mucha gente del mundo del deporte, lógicamente, y nos consta que están también, eh, les ha dado ánimos también para seguir adelante. ¿no? Efectivamente, eh, si os parece, vamos a escuchar algún fragmento de, de alguno de vuestros programas. Empezamos, si queréis, con el desafine. Eh, escuchamos eh, un poquito a, a Acuí en su, en su salsa, en su medio. Wishing Well de Maggie Bell, lo que acabamos de escuchar ahora con su Ritman Blues, bueno, Ritman Blues. Blues, rock muy agarrado, muy potente Y ahora pasamos a otro rock, blues Aunque con voz masculina y ultra famosa Os voy a proponer un tema de Jimi Hendrix Concretamente de la Jimi Hendrix Experience Que aunque todo el mundo normalmente lo conozca Como simplemente Jimi Hendrix las canciones más famosas de este guitarrista cantante realmente no eran no estaban tocadas cuando él estaba en solitario. Bueno, ahí estábamos escuchando a Aqui en el desafine poniéndonos a Jimi Hendrix o an, un poquito antes de, de poder escuchar a Jimi Hendrix y como comentabas antes, pues el desafine es un, es un programa eh, que en un principio estaba centrado en las eh, primeras décadas del rock pero que bueno, poco a poco ha ido evolucionando, ¿no? Sí, lo he hecho además porque en los primeros dos meses del programa pues estaba yendo como Era, o sea, abarcando dos décadas de música rock, al final, pues te encontrabas que presentabas un tema de Elvis Presley e inmediatamente te presentabas un tema de Pink Floyd. Pink aunque Floyd. se pusiera de por medio alguna, alguna canción, yo qué sé, de Hendrix, por ejemplo, pues el, el salto de, una, de un estilo de música a otro era demasiado, demasiado drástico. Así que lo he orientado más hacia. ...hacia un estilo más concreto de música. Uh -huh. eh, en, eh, en el caso de Aurrera Betty... ...hemos eh, tenido otras... ...bueno, hemos tenido de todo. Entrevistas, eh, bueno, muchísimos invitados... ...pero uno que... Nos ha llamado la atención, o ¿no? uno de esos momentos cumbre, nunca mejor dicho, de, del programa de Augera Betty, fueron esas conexiones en directo con, con el Himalaya, ¿no? con, con esa expedición BKE Himalaya 2011. Si os parece, escuchamos un pequeño fragmento de esas, de esas conexiones y hablamos eh, ahora con, con Kini. Buenas noches, Albon. Gabón, buenas noches, Kini. ¿qué tal? Hombre, namaste, Himalaya. <risa> estábamos ah, justo sí. empezando la sección de montaña cuando habéis llamado, casualidades de la vida, oye. Bueno, no, bueno pues... casualidades, casualidades... <ríe> sí, casualidades sí, oye. Buscadas. Estábamos diciendo que no sabíamos cuándo ibais a llamar, o sea que... Bueno, sin más, eh, queríamos deciros que, bueno, bienvenidos otra semana más a Borrera, Betty, el programa deportivo de Berrizar y Ratia. Y bueno, que... Ya ha pasado una semana desde la última vez que contamos telefónicamente, entonces la pregunta de rigor es que, ¿qué tal estáis? Bueno, pues... Eh sorprendentemente estamos todos muy bien. Ha habido pues, algún pequeño mal de altura, dolor de cabeza, alguna cosa normal, ¿eh? algún pequeño catarro, pero para la altura en la que estamos, que hoy estamos durmiendo a 4.700 metros, pues todo el mundo ha superado el problema este de la altura bastante bien. Muy bien, estamos muy contentos. Cortamos ahí la, la entrevista ¿Qué bueno, que supuso para vosotros el poder entrevistar a esa expedición en, en directo desde, desde la cumbre del, del mundo, desde el techo del mundo, ¿no? Pues bueno, para nosotros fue algo, algo increíble O sea, no, no nos lo creíamos Decíamos, joder, un programa que, de radio amateur que acabamos de comenzar Que lo justo teníamos eh, los conocimientos básicos para, la, para emitir ...ya llamadas en directo desde el Himalaya... ...con teléfono vía satélite... Fue, ...fue una experiencia increíble... ...mejor no podíamos haber empezado un programa... ...la verdad que fue algo sensacional... Es... Y, y para no olvidar. Algo que, que se pudo escuchar por la radio y también eh, por internet, como muchos de nuestros eh, programas, y que eh, vimos cómo la gente se descargaba, ¿no? Esas, esas entrevistas, esas, esas conexiones, o sea, que despertó interés en el pueblo. Sí, sí, además era muy gratificante porque la gente, después de, de que la expedición llegara a Berriozar, te juntabas con la familia y te, te decía, joder, no tenéis ni idea de de lo que ha estado la familia pendiente de buscar retransmisiones con esas conexiones en directo, de esas descargas, eh, como lo, cuando lo colgabais en las páginas. Entonces, nos dimos cuenta tarde de, de lo que habíamos hecho. O sea, es algo increíble. <risa> Parecía al filo de lo imposible, aquello. Un es. <risa> programa, pues ya. Yo me sé una anécdota que no sé si la querrá contar Kini, pero esto, estuvo una vez comiendo con una persona, o al lado había una persona eh, relacionada con esta expedición. Sí, era familiar. La madre de Xavier, sí. Y bueno, cuéntanos qué te pasó. <risa> la quisieras contar o no, ya, ya has empezado, no, así pues, que tírate a la oficina eh, El día de que se hizo la proyección del BKE, de, de, de la expedición, estuvimos cenando, o sea, comiendo, perdón. Entonces hicimos una comida a todos los montaños, a mí me invitaron. Y yo tenía una mujer delante que al rato me enteré que era la madre de Xavier, que era uno de los tres montaños que estuvo en el Amada Blan. Y, y al rato de, de estar hablando con ella, se me queda mirando y me dice, yo a ti te conozco de algo. yo Yo, claro, yo le decía, pues, yo es la primera vez que le veo y no... Sí, sí, yo a ti te conozco de algo. Yo, pues, ya lo siento. Seguíamos la conversación y al rato volví a insistir. Yo a ti te conozco de algo y yo, joder, yo, es que es la primera vez que le, que, que le he visto, conozco a su hijo de la expedición o no, no, no tengo... No hemos tenido relación. Y al rato de repente me dice la, mu la mujer, claro, me, me suena tu voz. Le, <risa> le, claro, la mujer se había estado tragando todos los programas de Aurora Betty y me conocía por la voz. Entonces le sonaba algo y... Vale. Y fue curioso, dices, joder, le conté a Jaime, me ha pasado esto, eh, me han reconocido por la voz, algo que no, no me ha pasado nunca. Mm -hmm. Tiene que ser bonito también, ¿no? Sí, que te sí, que quedas un poco ahí. Gratificante, y... al menos que alguien te, te escuche, saber que al otro lado siempre, siempre hay, hay gente. En cuanto a Euskal Música, eh, el corte que hemos elegido es precisamente uno que ya ha comentado Jaime de esa entrevista a Sutagar. Vamos a escuchar un, un pequeño fragmento y hablamos contigo, Álvaro. Es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo para la banda Sudagar, dentro de ese, su álbum Amechak Pilatzen, que no sabíamos nada de ellos, desde el año 2006 cuando grabaron su último trabajo de estudio. Para hablar de este nuevo trabajo, para hablar un poquito de la trayectoria musical, tenemos a dos de los componentes, tenemos más concretamente a Aitor y Xavi, a Racha León, Verdín, Bueno, eh, para comenzar, vamos a hablar un poquito de los recuerdos ¿Qué recuerdos os vienen cuando escuchamos... ¿Qué, ¿Qué os viene a la memoria cuando escuchamos uno de estos temas Incluidos en una de las dos maquetas? Hombre, es un punto nostálgico te entra, ¿eh? la verdad uh -huh. eh, Recuerdos eh, bonitos eh, Recuerdos de juventud Recuerdos de... De almas virgen. Bueno, dejamos esos recuerdos de Aitor Gorosabel ahí, que, que el que quiera puede escuchar la, la entrevista en guzquiplaza.net. Eh, Álvaro, ¿cómo, ¿cómo lo haces para atraer a todos estos grupos? Porque eh, hay que decir que aquí en el, aquí en el estudio tenemos un, un, una foto de cada, de cada uno de los grupos que, que han venido aquí, firmadas todas ellas, eh, o sea, es decir, les, les haces firmar a todos. Sí, sí, todo el que ha pasa, pasa tiene que firmar, si no. Es, efectivamente, ¿y, ¿y cómo lo haces? Echándole... O para que vengan aquí a berriozar ¿cómo? bueno, esto como viene de atrás ya... cuánto les pagas no digas ¿eh? no, no, eso no, no te preocupes como viene esto de atrás ya más o menos ya sabes ya sabes quién eres sabes a quién vas y sabes lo que quieres hacer en general son fáciles de, de contactar los grupos son, son asequibles se, se, se portan a la hora bueno, de bueno, el que más me ha costado eh, a través de la ciudad de son los que más me ha costado y la entrevista que más, que más me ha costado hacer porque estuve detrás de dos semanas Bueno, sí, es, es ciertamente ir con el resto. Supongo que. que... Habrías tenido también su, su complicación, ¿no? Bueno, Haber... tampoco te creas que tanta. No te creas que tanta porque son gente ya de casa, como quien dice, no. Uh -huh. Esían son de casa, Insomnio Crónico son de casa. Los que más así son los Utagar, porque llevan un montón de discos atrás y son los que más difícil puedes contactar con ellos. ¿Y ya tienes planeado los, los próximos programas así a en...? Estamos en ello, estamos en ello. No, no puedes desvelar, ¿no? ¿no? No, no, desvelo nada, estamos en ello, no voy a ser que se me caiga todo y... Bueno, yo no quiero desanimar a la gente a que se acerque a hacer radio, ni muchísimo menos, pero, sino más bien todo lo contrario. Pero, ¿cuánto tiempo dedicáis para preparar un programa? Hacéis de una hora, de do, bueno, vosotros dos, aquí y Álvaro, hacéis de dos horas, los sí. de deportes hacen de hora y media, que bueno, yo creo que se les queda corta enseguida, van a empezar a hacer de dos horas. Y, bueno, ¿cuánto os cuesta...? Pues depende de semana a semana y sobre todo de la duración de las canciones. Eso depende mucho porque no es lo mismo si vamos con muchas canciones que duran dos, tres, cuatro minutos o si es que hay muchas canciones que duran 8 o 10 minutos. Evidentemente hay que buscar menos información, pero... Tú has puesto incluso más larga. Va, yo he puesto incluso de 16, 18 minutos. Sí, las voy a poner casi cada semana. Sí, ¿eh? sí, recuerdo una música, algún, algún programa en el que ponías eh, música progresiva, psicodélica, progresiva, de... Pink Floyd, etc. Es que ¿no? encima puse en el primer programa quise poner la primera canción de la historia de endurar tanto, o sea, más de un cuarto de hora que se puso integralmente eh, en las radios en los años 60, que era un <risa> de los Iron Butterfly lo, lo, y lo quise poner aquí en el, primero, en el primer programa de desafío. De todas formas, lo que suelo tardar eh, depende, 10-15 horas, más o menos, es lo que suelo... Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Acui hace un programa muy bueno, muy perfeccionado y perfeccionista y muy profesional... Pero para hacer radio en Berrizal y Ratia, y me dijo ahora a los vecinos y vecinas de, del pueblo... Que no, que pensar, no tienen claro. que pensar que van a necesitar 15 horas para hacer un programa. de No, no, no, de no, no, horas, no, en ¿eh? absoluto, en absoluto. O sea, no, no. Se pueden meter no. efectivamente muchísimas horas, ¿verdad, eh, Kini? Sí. <risa> <risa> bueno, hay de todo. Eh, nosotros, como hemos dicho antes, eh, aunque parezca eh, Parece que somos el ejército de Pancho Villa, no es cierto, ¿eh? Tenemos, estamos muy organizados. El problema es que algunos su trabajo dura una hora, hora y media de la semana, otro dura bastante más y, y otros tienen dos óricas o lo que sea. El conjunto no te puedo decir, eh, yo lo hago a ratos en casa, eh, la música ya está prácticamente preparada de semana en tras semana, entonces las innovaciones son, son mínimas. Quitando el programa especial que hicimos la semana pasada, de Navidad, esta semana, perdón, Que tuve que hacer todas las canciones nuevas, buscarlas, editarlas, esto me costó bastante, pero no, es, se, pasa, se pasa el rato ameno, o sea, no, no hace falta mucho. Tengo la suerte de que cuento con Felipe y con Oyer, que tienen una labia hablando eh, tremenda, entonces se ganan a la gente y todas las entrevistas que, que hemos traído las, las hemos tenido sin ningún problema. O sea, yo creo que está, el reparto está bastante equilibrado, entonces tampoco hace falta muchas horas. ¿Álvaro? Yo depende, según... Según si tengo entrevista, ya tienes que echar pues, semanas atrás o días atrás y, bueno, si no hay entrevistas, si no hay noticias, si no hay agenda de conciertos y si nada, en una tarde te lo haces. Mm. Sí, sí, pues de... hay, hay un trabajo que eso la gente es. no ve, que es, bueno, pues sí. la, las gestiones, el, el preparar… Eh, bueno, pues lo que, lo que vas a leer porque aunque parezca mentira todo no sale improvisado sino que bueno, que hay cierta preparación detrás, pero también es cierto que en Zaria y Riatía puede haber cabida eh, bueno, pueden tener cabida otros eh, programas de, de gente que bueno, que quiera contar lo, lo que le apetezca o que puedan ser más espontáneos o puede haber otros, otros formatos desde aquí, por eso queremos animar a la gente a que, a que se tire a la piscina y a que haga radio, ¿no es así Jaime? Sí. Sí, en los próximos días además vamos a colocar unos cartericos por todo el pueblo para que la gente que de verdad pueda estar interesada en, o tenga una cierta eh, no sé eh, que, que simplemente tenga no me sale la Hago palabra curiosidad inquietud. curiosidad <risas> decir curiosidad una cierta curiosidad porque lo, lo que es este medio y, y si de verdad eh, quiere probar y, y quiere acercarse a, a intentarlo pues van a tener nuestros brazos abiertos va, va a encontrar a gente que va a estar dispuesta a, a colaborar y a enseñarles y, y por supuesto pues eh, nosotros tenemos mucho interés en que la gente de Berriozar y que sobre todo la gente del Movimiento Popular de todo el rico tejido asociativo que tenemos aquí en este pueblo, se acerque a la radio lo utilice como su medio Para, como un medio de expresión para también transmitir a los vecinos y vecinas de berrizar lo que, lo que hacen y lo que quieren hacer y, y sobre todo bueno, pues, eh, abrir las puertas de la radio al conjunto de, de la población. Mm. Y bueno, sabiendo que metiendo muchas horas para preparar un programa, luego se nota, si cuantas más horas se mete, pues mejor sale, eso es así, pero que según qué tipo de programas sean, también se pueden preparar con un buen equipo y un buen reparto de papeles eh, relativamente eh, con un esfuerzo pues no tan tan grande como el que como el que hacen estos tres programas que tenemos hoy aquí a Urrera hemos traído musical, el, el -que musical, y a hemos traído un poco <risas> igual los ...los que más se le ocurran... ...o sin desprecio a los demás... ...a ver si se va a buscar alguno... ...porque sí que quería recordar que... ...bueno, que, que hay más programas... ...incluso ya tenemos historia como para decir... ...que hay programas que ya no se emiten... ...que se empezaron a emitir al principio... ...que tenemos también previsto... ...que empiecen otros eh, programas en breve... Y, bueno, aún así, pues eso, lo he dicho, ¿no? Ajá. Animamos a todos los vecinos y vecinas de Verdezar que tengan una cierta curiosidad, una cierta, eh, bueno, pues que a que se acerquen y a que nos conozcan y a que, si se animan, pues empiecen a hacer un, un programa de radio. Mm -hmm. Mañana termina el año, mañana termina 2011, un año que para Berriozar y Riaty ha sido muy importante porque ha supuesto el comienzo de esta nueva etapa de, de la radio Berriozar. Si estuviéramos en el colegio, habría terminado el primer, el primer trimestre y me gustaría que me contarais bueno, pues qué, qué valoración hacéis, cómo... Ahora, echando la, la vista atrás, ¿cómo veis eh, vuestro, vuestro propio programa y vuestra experiencia? Empezamos igual por, por ACUI. Pues yo, a mí me está gustando estar aquí en Berlusar y Ratia. Pues está siendo una experiencia bonita y positiva. Y además, yo tengo o sea, muchas esperanzas de que la cosa siga para adelante. Y que pues tanto la plantilla, digamos así, de, de colaboradores y colaboradoras de la radio se expanda. Como que, que todo pueda crecer en todos los sentidos, vamos, en todos los medios técnicos o todo lo que haya o sea, mm. en, to, en todos los aspectos que necesita la radio para, para seguir para adelante y bueno, me parece que yo está bien encaminada, vamos Yo aquí quiero hacer una mención especial a, eh, a Acuí porque nos está nos está ayudando muchísimo en el aspecto técnico, los inicios siempre son difíciles y concretamente con el tema de la mesa, la configuración de la mesa cables para aquí, cables para allá pues ha metido muchas horas Y, y yo quiero agradecerlo también, quiero aprovechar este, este último magazine del año para agradecérselo, aunque sabe que estamos muy agradecidos <risa> ya en persona, se lo hemos dicho más de una vez. Y, y animarle y decirle que no hace falta que nos haga la pelota. Que va a seguir teniendo llaves sí. de la radio. Si no, vale, vale. Como, aquí, ya... como no pagamos con dinero, pagamos con amor y cariño. Aquí, Muy ya, bien. ¿sabes? Muy y aquí bien. Siempre estás, vamos, en, en familia. Eh, Álvaro, no sé qué. Para ti, ¿cómo ha sido esta yo empecé, meses? Yo empecé con muchas ganas y la verdad sigo, sigo con muchas ganas. Porque dejar esto cuando se cerró. Me dio mucha pena y ahora, gracias a Egusqui Plaza, pues lo han vuelto a abrir y desde el primer momento súper a gusto y que esto siga sí adelante, que la gente entre y contra más gente haya, mucho mejor. A ver. Bueno, yo me creo el entusiasmo de Álvaro porque recuerdo cómo, cómo contactó con nosotros y es que en cuanto se enteró que íbamos a poner en marcha la radio, nos mandó un correo electrónico a la Busqui Plaza y dije, ¿quién será este hombre? Porque yo, <risa> <es>. tal Álvaro... <risa> Que tengo experiencia en la radio, de, porque había estado ya antes y tal y cual, y digo, joder, este, a este le tenemos que engañarse, juro. Pero no hizo falta, no hizo falta engañarle, porque vamos, el hombre lo tenía muy claro desde el principio qué tipo de programa quería hacer, y ya lo que fue sorprendente, y esto creo que pues, suele pasar también, eh, a mí al menos me ha pasado en otras ocasiones, fue verlo, hablar con él en persona, y luego escucharlo en las ondas. La, la, la, lo diferente lo que, cambia, que es, sí. lo que cambia, ¿no? Me dices, pero bueno, ¿pero este es Álvaro o se ha traído a otro? <risa> Sí, sí. A mí, a mí también me, me chocó la primera vez que lo conocí, que fue precisamente en un en un berrión que hicimos especial de fiesta, de fiesta con el, fiesta, el fiesta. Sí, con el chupinazo eso es, eso es. y Álvaro estaba haciendo labores de técnico mm. en ese en ese especial no en el que vale. todos estábamos muy <risa> nerviosos <risa> y, y recuerdo que que luego me sorprendió cuando escuché el Euskal música y dije joder eh, cómo cambia delante del del micrófono o sea, que... tanto cambio. ¿Verdad que tanto cambia? A mejor, ¿eh? A mejor. Pues, sí, ah, bueno, la bueno, verdad bueno. Es que si nos quedamos todos sorprendidos. Eh. Sí, no, no, es, es curioso, hay, hay gente que, que le pasa. Y no sé si Kini nos, nos quería contar también su, su experiencia o su valoración de estos meses. Bueno, pues nuestra valoración es muy positiva, la verdad que... Eh, más de, de lo que nos pensábamos eh, Yo a, a raíz de estar en este programa he conocido a mucha gente He visto que Berriozar tiene un nivel deportivo muy alto Hemos realizado en 13 programas, hemos realizado 20 entrevistas eh, De los esos 13 programas hemos hecho 6 programas especiales Uno de artes marciales, otro de la semana montaña Otro de deporte femenino, de pelota y pala Especial de Tajuanarios Asuna y el último especial de navidad Y entre las entrevistas que hemos hecho, pues, tenemos que destacar, pues, por ejemplo, la de Íñigo Monreal, que es un atleta de Berrizartarra, Zartarra, que ha estado en dos Olimpiadas, de Javier Alemano, que es el MUSER campeón de España, Miquel Burillo y Rubén Jiménez, de la expedición BKE Himalaya 2011, que ascendieron en el Amada Blan, eh, David García, que es de Taekwondo, medalla de, de oro en el europeo, Arancha de Goñis eh. Andrea, perdón, de Goñiz Orbez, que es eh, subcampeona de España en, en escalada en rocódromo y campeona de Navarra. Xavier Zozalla, que es eh, campeón del mundo de pala corta y a chafé, explotar y profesional. O sea, han pasado por aquí un elenco de personajes que yo, sinceramente, no tenía ni idea que Berrizar existía. <risa> y, y tenemos... Pues, bueno, hay que eres el que haces ese programa de deportes. Imagínate los que no hacemos. No, pues, no, tenemos. al final vas con la gente y te van diciendo, pues, pues hay un día aquí. Y... Y tenemos una lista bastante maja para seguir haciendo entrevistas, o sea, no nos faltan, tenemos... Hay campeones de canicas, hay campeones de... No, tenemos una chavala que despunta en tenis, tenemos a un chaval que pilota en coches, tenemos... Mm -hmm. Hay mucho, hay mucho, tenemos, tenemos material. ¿vale? Hay, Entonces... hay cantera, aquí para, sí, sí. para seguir haciendo a Betty y todo el resto Sí, sí, sí, además con, con muchas ropa. ganas y mucha ilusión, ¿eh? o sea... Pues Increíble. lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado ya, eh, nos gustaría seguir aquí hablando con, con vosotros, pero no va a ser posible porque si no tendríamos que hacer un berrión de, de dos o tres horas y tampoco es plan. Eh, entonces, bueno, pues eh, daros simplemente las gracias a, a los cuatro, iba a decir a los tres, pero no, a los, a los cuatro, Kini, Álvaro, Acui y Jaime, Esquerri Casco, Biotes, te va a Batarte. Ah, uh, ah, uh, usted Berrión. 9 y y siete minutos de la mañana nosotros vamos ya a ir terminando y recordaros que la semana que viene no habrá Magazine Berrión No habrá, por tanto, no estaremos aquí, no te, ni lunes, ni miércoles, ni viernes, pero sí estaremos aquí a partir del 9 de enero, dispuestos a empezar un nuevo curso, dispuestos a empezar un nuevo año aquí en Berriozar y Riatia, en el 100.8 de FM y en EguskiPlaza.net. Por lo tanto, solo nos resta desearos un muy feliz año nuevo, una entrada en el nuevo año lo mejor posible, lo más feliz posible. Y eh, queremos dejaros también con los deseos para el año nuevo de pues varios vecinos de aquí de Berriozar. Así que con eso nos despedimos. Eh, aquí estaremos a partir del 9 de enero, en la, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 10 como siempre en Berriozar. y Ratia ondo amaitu urtea eta da urterarte millesker ayo esperemos pues que que sea un año de, en el que podamos estar si, si no mejor que este por lo menos igual que será bastante difícil pero vamos a pensar que es así que vivamos en paz y con alegría que estemos todos Avenidos en y, y luchar voor estar todos bien. Utre Berrión, eh, Ninaï Konuké, Festagayago, Isan. Aquí como vecino de la calle Zorcico de Bergenzá, deseo a todos los vecinos de Bergenzá een felice fiesta de Navidad y próspero Año Nuevo. Utre Berrión, Gustioi, de Talla, Orengo Urteane, Cárcel Nitugo, preso de Talies Lari Gustia, Quechera. Para de rezar, Kosovo, de Gustioi, Jaes Odenchi, de Kopen en de Skiët, de Talla, de Talmurtián, Euskarari bultzada boodschap, je bent in eh, e, ja, je bent gure de ogen, eh, je bent in de ogen, eh, je bent in de ogen, eh, je bent in de ogen, eh, je bent in de eh, in de ogen, eh, je y que la crisis o el tema laboral se arregle un poquito que esto ya empieza a ser un terrorismo patronal Pues eh, mi primer deseo es que nos mantenga en el centro de la ira y que tengamos ese nivel de, de salud para todo el barrio de Berriozar y luego pues que nada, salud para todos y que sea mejor que este año Bueno pues que el 2012... Sea het año en el que todo el mundo pueda encontrar trabajo y encuentre una estabilidad León, bueno, ba, bat aurkitzea Espero dut